Que donde gente bonita, este vlog va sobre los efectos de Nuevo León, los tigres y los rayados si quieres dejar información.